Egunon, Gusti, Gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Riatia. Son las 9 y 3 minutos de la mañana. Ahora mismo tenemos una temperatura de 8 grados en Berriozar y parece que esa temperatura irá subiendo conforme avancen las horas. Eh, parece que tendremos hoy una temperatura que llegará hasta los, entre los 20 y los 22 grados de temperatura. Eh, lo mismo ocurrirá mañana y parece ser que así será durante toda la semana con máximas que llegarán a los 22 grados y mínimas fresquitas. De entre 3 y 4 grados Tenemos muchas cuestiones que tratar en el Berrión de hoy. Hablaremos, entre otras cosas, de ese nuevo desahucio al que se enfrenta una familia de Berriozar, en este caso con el banco Banesto, para lo cual se ha puesto ya a trabajar la plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar. Hablaremos con Ángel Laj, miembro, portavoz de esta plataforma, que nos contará qué acciones se están llevando a cabo, qué es lo que han decidido. ...ya que ayer tuvieron asamblea... ...y qué es lo que... ...qué acciones de protesta y de... Qué, ...qué están intentando hacer... ...para paralizar este nuevo desahucio. Os traeremos también... ...todo lo que dio de sí... ...ese emotivo homenaje... ...a José Luis Campo... ...exalcalde de Berriozar... ...y eh, por lo tanto... Eh, bueno, También una persona muy querida, militante izquierdista y alguien que, al que aquí en Berriozar se le quería mucho, como quedó patente en el homenaje que se le rindió el pasado sábado al que asistieron unas 300 personas en el rincón de José Luis Campo. Todo ello aquí en Berrión, el magazine informativo de Berriozar y Ratián. Y todo ello comenzará en breves instantes. También nuestro informativo, nuestro boletín informativo en el que trataremos todas estas cuestiones y muchas más. Así que quedaos con nosotros, quedaos en el 100.8 de FM o si nos escucháis por internet en eguzquiplaza.net. Comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias de Navarra y comenzamos diciendo que Navarra se queda sin su caja de ahorros por 150 millones de euros y es que ya es una realidad CaixaBank ha adquirido banca cívica que integraba a Caja Navarra en una operación fulminante solo un día después de las elecciones andaluzas que habían atrasado la operación. La compra se materializa por una cantidad que es un 22,7% del teórico valor de la Caja Navarra hace un año La adquisición de banca cívica por parte de CaixaBank se formalizó solo un día después de que se celebró Las elecciones andaluzas. La operación había quedado paralizada para no interferir en esos comicios, dado que Caja Sol es una de las entidades de más peso de Andalucía. De esta forma, Caja Navarra desaparece para convertirse en la tenente del 1,4% de las acciones del grupo CaixaBank, aunque queda por ver si se mantendrá la marca Caja Navarra o si el grupo bancario más fuerte del Estado decidirá eliminar un nombre que en los últimos años se ha ganado una mala imagen en cuanto a gestión y Solvencia. Todo parece indicar, sin embargo, que la, la marca CAN, Caja Navarra, se mantendrá. Lo que no parece tan claro es que siga existiendo banca cívica como tal. La compra valora la entidad en 979,37 millones de euros y fija un precio por acción de 1,97 euros, lo que supone una pérdida del 27% de su precio de salida a bolsa, que fue de 2,7 euros. Las consecuencias directas de esta adquisición para Navarra eh, son muy importantes. Muy claras los propietarios de la CAN son el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que finalmente recibirán por la caja unos 150 millones de euros en acciones de CaixaBank. En el momento de la fusión de la que nació Banca Cívica, eh, conviene recordar que la CAN valoró su aportación al grupo en 658 millones de euros. Es decir, en menos de un año el Gobierno y el Ayuntamiento han visto cómo su posesión se ha quedado en la cuarta parte de su valor, O lo que es lo mismo, han perdido 500 millones de euros desde el pasado 27 de abril. Con esta adquisición, CaixaBank se convierte en el principal banco del Estado español, superando a BBVA y Santander. Sin embargo, su estructura está sobredimensionada. La entidad poseería 6.590 oficinas y 32.715 empleados. Muchas de estas oficinas se solapan al pasar de ser bancos rivales a una misma compañía. Los expertos aseguran que ambas cifras, tanto de la de trabajadores Como la de oficinas se reducirán entre un 10 y un 15%. Banca Cívica había adelantado un plan para eliminar unos 1.500 puestos de trabajo antes de su absorción. La cifra que se baraja actualmente es de 3.400 trabajadores en CaixaBank. Queda por ver qué banco es el que despide a más gente. En principio, el mayor solapamiento de sucursales y trabajadores se produciría en Andalucía. Sin embargo, fuentes sindicales indican que en Navarra también se va a generar un gran número de duplicidades, lo que hace peligrar muchos puestos de trabajo. Y otro tema de actualidad es el del presunto robo de bebés y es que dos familias han instado a los jueces a investigar el presunto robo de bebés en Pamplona. Dos familias navarras presentaron ayer formalmente y documentadas sendas denuncias por la posible compraventa de recién nacidos para su inscripción como hijos falsos previa sustracción con engaño a los padres biológicos. Las dos familias, acompañadas por un abogado, denunciaron los casos al mediodía ante el juzgado de guardia, ayer el de instrucción número 5 de Pamplona. José Luis Arrondo, a quien acompañaban sus dos hijos y el yerno, busca a otra hija suya, María Rebeca, que nació en la maternidad de Pamplona el 8 de octubre de 1963 y cuyo supuesto fallecimiento está lleno de incógnitas. Milagros Leoz Sanzol, que presentó su denuncia arropada por dos de sus seis hijos, quiere saber qué fue de sus dos hijos gemelos, Jesús y Joaquín varones y primogénitos, a los que dio a luz el 17 de agosto también de 1963 y también en la maternidad y cuya muerte le suscita muchas dudas. Las familias, además de denunciar los hechos presuntamente delictivos, solicitan que se inicien las actuaciones de investigación penal por este juzgado y por la fiscalía correspondiente consideran que las circunstancias que motivan las denuncias es la existencia de determinados hechos que constatan una posible compraventa de recién nacidos para su inscripción como hijos falsos eh, previa, su previa sustracción con engaño a los padres biológicos con fines supuestamente lucrativos. A ambas familias les acompañó, además del abogado particular, la presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Navarra, Carmen Chu Jauregui, que aprovechó la ocasión para solicitar información sobre otras denuncias presentadas. Una ocasión en la que nuevamente no tuvo éxito Y os hablamos ahora de una tragedia ocurrida en eh, Tafalla, también relacionada con la muerte de niños pequeños. Y es que ha fallecido un niño en Tafalla tras meter la cabeza en los barrotes de la escuela infantil. El niño de tres años, Marcos Aulló Orduña, falleció anoche en la UCI pediátrica del complejo hospitalario de Navarra, donde se hallaba ingresado tras sufrir por la mañana un accidente en la escuela infantil de Tafalla. El menor introdujo la cabeza entre unos barrotes que conforman el perímetro del patio y quedó inconsciente, por lo que tuvo que ser hospitalizado en estado muy grave. La policía foral ha abierto una investigación sobre lo ocurrido. Los hechos sucedieron pasadas las once y media de la mañana en el centro educativo de titularidad municipal situado en la calle Olleta. Al parecer, el niño se subió en una caja que había en el patio e introdujo su cabeza entre los tubos cilíndricos en una zona que sirve de separación de la zona infantil de la salida de emergencia. Según la llamada de aviso a SOS Navarra, el niño había sido encontrado inconsciente por el propio personal del centro que, tras desatraparlo rápidamente, dio la alerta a los servicios de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Tafalla patrullas de policía foral y un equipo médico del centro de salud, integrado por dos pediatras que le practicó maniobras de reanimación. A continuación, el niño fue trasladado en una ambulancia medicalizada a urgencias de pediatría del complejo hospitalario de Navarra, donde quedó ingresado en situación clínica muy grave. A medianoche se informó del fallecimiento del pequeño. Pasamos ya a las noticias de Berriozar y os hablamos de esa fiesta, eh, Berriozar Open Air, que se va a celebrar el próximo sábado, organizada por el Centro Cívico Juvenil. Será una gran fiesta eh, que tendrá lugar, como hemos dicho, el sábado y en la que habrá diferentes actividades durante todo el día. Ya por la noche tendrá lugar un concierto en el que actuarán los grupos a cabo de Aoiz va a ser guitars de aquí de Berriozar y nuevamente records tras los conciertos de rock también habrá una sesión de DJs Otra cita, para, no para este fin de semana, pero sí para Semana Santa y también para los jóvenes, es el, esa escapada a los Pirineos durante Semana Santa, los centros juveniles de Berriozar, Atarrabia, Huarte y Aranguren, Han organizado una marcha montañera para la próxima Semana Santa. Durante los días 12, 13 y 14 de abril, los y las jóvenes que lo deseen podrán recorrer algunas de las cimas más significativas del Pirineo Navarro. Más información e inscripciones en el Centro Cívico Juvenil y en el número de teléfono 948-060160. 948-060160. Recordamos también algunas de las noticias más importantes del pasado fin de semana. Una de ellas es que cientos de Zartarras rindieron homenaje a José Luis Campo. El pasado sábado, a mediodía, tuvo lugar el sentido homenaje al exalcalde de Berriozar y militante izquierdista José Luis Campo, con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. Al acto acudieron unas 300 personas que quisieron recordar al que fuera primer edil del pueblo durante 10 años. El homenaje tuvo lugar en el rincón de José Luis Campo, lugar en el que se colocará a sí mismo una estela en honor al exalcalde. Otra de las noticias más comentadas del fin de semana es la apertura. Fue la apertura de la Plaza Euskal Herria, que es ya una realidad. El viernes se abrió al público la última gran obra urbanística de Berriozar. Durante este fin de semana, la nueva Plaza Euskal Herria, situada entre la Biblioteca, la Escuela de Música y el propio Ayuntamiento, ha sido visitada por centenares de Berriozar. Tarias, las obras de construcción de la plaza comenzaron en septiembre de 2011 y el coste económico ha ascendido a 783.840. ...tretenta euros.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 Gracias a la beca ENAG. El taller tendrá lugar del 10 de abril al 2 de junio y el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 4 de abril. Más información en el teléfono 948-300236 o en la página web www.lanchotegui.org. Repetimos estas formas de contactar eh, con Lanchotegui: el, es el teléfono 948 -3002 36 o lanchotegui.org. 9 y 18 minutos de la mañana, concluimos nuestro boletín informativo, más información en próximos boletines en Berriuzar y Riatia y a todas horas en internet en eguzquiplaza.net. Y nosotros seguimos adelante y volveremos enseguida en nuestro tiempo de entrevistas con Ángel Lag, miembro de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriozar y Ratia, e un punto sorti. Todos los miércoles en Berriozar y Ratia podrás escuchar dos horas dedicadas a artistas famosos y joyas desconocidas de la música rock de los años 60 y 70, abarcando estilos como Psicodelia, Rock Blues, Progresivo, British Invasion y Experimental. Te espero todos los miércoles a las 8.30 y 30 de la noche y a las 3 de la tarde en la repetición del fin de semana aquí, en el Día al 100.8 en Berriozar y Ratia. Cada miércoles a las seis y media de la tarde o los fines a las nueve y media de la noche irá Choren Chocoa con cuentos, mitos, relatos, pensamientos y otros mejunjes por Berriosar y Ratia, la 100.8 o Eguskiplaza.net. Ya sé que os he dicho que ahora mismo hablaríamos con Ángel Lag de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca, aunque quizá eso lo podíamos dejar para dentro de unos minutos. Antes eh, queríamos eh, traeros hasta aquí, hasta Berriozar y Riatiá todo lo que dio de sí ese sentido homenaje a José Luis Campo, exalcalde de Berriozar. Escucharemos, por tanto, las intervenciones durante ese eh, homenaje de los ex, eh, algunos exalcaldes como José Manuel Goldaracena o Estela Vasco, también del actual alcalde Xavier Lassa y de la hija de José Luis Campo Valle, Isabel eh, Campo. Por lo tanto, escuchamos a continuación lo que dio de sí ese homenaje y ya después eh, pasaremos a nuestro turno de entrevistas. Luis. Fue maestro y ha sido maestro de cómo es posible el acuerdo basado en el diálogo entre los diferentes. Él siempre escuchaba, él tenía en cuenta la opinión de los demás, pero sobre todo sabía mandar, que es lo difícil. Colaboró en todo aquello que podía aportar su grano de arena. El muestra de ello es que colaboró con todos los alcaldes posteriores a su mandato. Fue un hombre comprometido. Con, todos los problemas con los problemas sociales, con conciencia de izquierdas, profundamente humano, hombre honesto y bueno, un hombre que nos ha dejado una huella para el presente y para el futuro. No podría dejar de mencionar lo que yo creo que él más orgulloso se, se sintió, es que fue el que que fue el redactor de los primeros estatutos de la Asociación de Vecinos y de la Asociación de Padres de este pueblo. Entonces, todo el mundo lo conocemos porque fue alcalde, pero además de alcalde fue concejal durante varios años y alcalde durante diez años. Buen, buenos días, Egunan. Cuando conocí a José Luisa hace muchos años, todos ya sabíamos en Berriozar su gran compromiso con la ciudadanía. Como ya se ha dicho aquí, empezó con la lucha sindical, reivindicando derechos de los trabajadores, trabajó en la asociación de vecinos y después se incorporó a la política. Aquí fue donde coincidimos, en el viaje apasionante de la política municipal, aquella que por estar más cercana a la ciudadanía creo que es la más importante. Y de esto José Luis creo que sabía mucho porque él dedicó gran parte de su vida a este, a este trabajo. Fuimos compañeros de corporación en el extinto ayuntamiento de la Ascendía de los dos éramos concejales entre los años 83 y 87 y también entre el 84 y el 88 en el Consejo de Berriozar y aquí fue donde yo realmente empecé a conocerle. Yo eh, era la presidenta del Consejo, la alcaldesa de Riozar, y realmente era novata. Llevaba ocho meses metida en política en el Ayuntamiento de la Ascendida de Ensuain, y con él aprendí muchas cosas. Eh, era una persona con una gran capacidad de trabajo y una pasión por el urbanismo increíble. Él y mi compañero de Grupo Pedro, que tampoco puedo olvidar, olvidarlo, aunque él igual está por aquí, no lo he visto, fueron las personas que me dieron mis primeras nociones de urbanismo. Berriozar entonces no era lo que hoy conocemos. Empezamos a poner las bases de lo que hoy es en aquellos tiempos. Había muchos edificios a ambos lados de la avenida Guipúzcoa, bloques y bloques de piso sin servicio ninguno, y empezamos a reivindicar y a luchar por cambiar este pueblo y el resultado es lo que hoy, lo que hoy vemos. José Luisek, <risa> alde egin Uda berri estreniatu berri batean. Distanciak, emozioa baretu du. Baina oroimenak bizirik dirau. Eta iraunen du. Berarekin bizitzeko aukera izan genuen ongan. Ez dadi bere oroimena. Hori nahi dugu. Eta esagutu ez zutenek ere, jakin dezatela, Jose Luis izeneko gizon zintzo, ezkertiar, eta eskuzabal bat, Bisi Sansela Rionetan, Gure Sorio Como ha dicho José Manuel al principio, ayer se abrió al uso público la Plaza de Euskal Herria. Aunque es verdad que él desde hacía años había pensado en diseñar esa plaza en ese lugar, lo cierto es que no ha participado directamente en el diseño, en el proyecto y en estar encima de la obra como solía hacer con las demás. Hace ya un año que murió y hace bastantes meses más que estaba enfermo de una forma bastante grave, además. Pero, por ello, tendremos que vigilar doblemente los muchos fallos que se habrán cometido en la obra, sin duda alguna, y que si hubiera estado él encima, como solía estar en todas, nos hubiera avisado antes. Creo que será la primera obra en diez años o en más, ...que no supervisa él directamente. Pero decir que José Luis no ha participado en el, pro, en el proyecto de la Plaza de Euskal Herria... ...no es del todo cierto. En Berriozar nada es casual. Nada nace un día para morir al día siguiente. Aquí habita una memoria colectiva... ...que prevalece en las personas desde antiguo... ...que moldea nuestro carácter y nuestra forma de ser que nos da un estilo de ser pueblo, por encima de accidentes menores, y que se va transmitiendo de forma inapreciable de mayores a pequeños. José Luis ya no está con nosotros, es verdad, pero José Luis está con nosotros, y eso no es menos verdad. Solo por eso tiene sentido este homenaje. Estaríamos equivocados si pensáramos que a José Luis Le estamos homenajeando hoy porque creemos que fue mejor que nosotros. No, salvo contingencias, no era mejor. Es cierto que sabía más de urbanismo, es cierto que tenía un carisma especial, pero era tan bueno y tan malo como la mayoría de nosotros, como el resto de los y de las Berriozartarras. Si lo homenajeamos es porque su trabajo, su aplomo, su persona, en definitiva, son representativas de Berriozar, de nuestro colectivo, de nuestro pueblo, y él era una persona representativa de Berriozar y lo sigue siendo. En este pueblo no somos amigos de exaltar excesivamente a nadie, menos aún a quien no era nada proclive a llamar la atención ni a buscar reconocimientos. A José Luis lo queremos recordar como referente, Como señal a la que mirar cuando nos encontremos perdidos en el camino. El recuerdo queda en el sentimiento de los, que lo de los que lo conocimos, pero su herencia queda en el sentido colectivo, en el saber hacer de berriozar como pueblo, en eso que configura nuestro hacer y nuestra manera de afrontar la vida. Por eso, José Luis estaba ayer en la Plaza de Euskal Herria cuando se abrió. Y estará el jueves en la huelga y estará en junio en el concierto de Marea y estará en las próximas fiestas de Berriozar. Estará como tantos y tantas berriozartarras de antaño siguen vi estando vivos en nuestro pueblo, al que queremos y al que nos entregamos, mientras siga vivo. Y quiero terminar con un verso que es el mismo que canté el día de su funeral, que resume todo esto que acabo de decir. De una forma mucho más poëtica. Oh, die verhaal, de in historie. Eriok, pardin, sen, andi, kipi, haak, seren, ilusio, nebat Lurengai neko, gure de riozar. Vamos a descubrir ahora la placa eh, que lleva y que va a dar eh, nombre a este rincón choco ...de José Luis. Hola, buenos días a todas y a todos. Ya ha pasado un año, tan largo, tan rápido... ...un año de espacios vacíos, de palabras escuchadas y no oídas... ...de preguntas sin respuestas... ...de pensar qué hubiera dicho o hecho... ...un año en el que hemos sentido cuánto le querían y le quieren sus amigos... ...en cada uno de ellos siempre va un pedacito de él... ...también hemos descubierto el cariño de mucha gente... ...un año para comprobar, una vez más, que nuestra madre es una luchadora de una raza de altitudineros altivos que ante los golpes de la vida sufren, pero se crecen, se rebelan y siguen adelante. Durante este tiempo hemos descubierto también hasta qué punto nuestro padre era riguroso y exigente con su trabajo por el pueblo. Hoy hemos hecho entrega al ayuntamiento de un pendrive que recoge lo que hemos llamado Patrimonio Inmaterial de José Luis Campo. Tras ese guión hay decenas de carpetas fruto de años de trabajo y de estudio. Su gran amigo Chomin ha hecho una labor inversa, inmensa para organizar toda esa información e intentar que tenga utilidad y pueda ser consultada por cualquier vecino de Barriozar. Este material es un claro ejemplo de que la política, cuando se hace bien, requiere mucho esfuerzo y ganas de aprender. Pero al final, toda esa labor se refleja en nuestro pueblo, porque se convierte en hechos, se convierte en plazas, piscinas, centros de salud, etcétera, que nos permite decir con orgullo que Barriozar es un gran pueblo. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar que hace un año que nos dejó para celebrar que tuvimos la suerte de conocerle y de vivir junto a él, porque nuestro padre, como muchos y muchos de los que hoy estáis aquí, fue un tipo de personas que lucharon a corazón abierto, que dedicaron parte de su vida a los demás, sin esperar nada a cambio, porque era lo que había que hacer, era lo justo, lo correcto. Un obrero orgulloso de serlo, que luchó por mejorar las condiciones de trabajo en su fábrica, por hacer de su pueblo un lugar mejor, que no bajó la cabeza ante las dificultades o las amenazas. ...y las personas que vivimos y trabajamos junto a él... ...sabemos cuántas renuncias tuvo que hacer... ...cuánto tiempo dedicado a este pueblo... ...cuántas horas de reuniones... ...cuántas noches de llegar tarde a casa agotado... ...de darles un beso a sus hijos ya dormidos... ...cuántas ingratitudes y cuántas palabras injustas... ...por parte de algunos... ...al día siguiente volver a levantarse de madrugada... ...para ir a su trabajo en la fábrica... ...antes de continuar con su labor como alcalde... ...y porque conocemos todas estas renuncias... ...nos hacemos más conscientes de lo injusta que ha sido la vida con él... ...que ahora esperado poder disfrutar de su pueblo... ...y vivir con sus nietos... ...lo que como él decía... ...no había podido vivir con sus hijos... ...pero esa misma vida nos une aquí hoy... ...a los que quisimos para celebrar... ...que su amado pueblo de Rezar... ...representado por su entrenamiento... ...su alcalde y concejales... ...le dedico un homenaje... ...el apoyo de todos los grupos políticos a este acto... ...también supone un reconocimiento a su forma de ser... ...honrado, exigente con su labor... ...dialogante... ...buscando siempre lo que une y permite el acuerdo... Este rincón de José Luis Campo nace con la ilusión... ...de que sirva para recordar su memoria... ...pero sobre todo para recordar su manera de hacer las cosas... ...un lugar sencillo para sentarse y buscar el silencio y la reflexión... ...ojalá para el diálogo y el acuerdo... ...nace como agradecimiento de su pueblo por su dedicación... ...estamos seguros de que a él le hubiera encantado... ...ser recordado en un lugar sencillo y discreto como este rincón... ...porque nuestro padre tenía claro que el urbanismo... ...es una herramienta fundamental para hacer pueblo... ...y por eso... Defendía que vivir a muchas plazas, parques y paseos, muchos lugares para el encuentro, para el juego de los pequeños, para la conversación y el descanso de los mayores. Para finalizar, queremos agradecer a todas las personas que de una u otra manera habéis colaborado en este emotivo homenaje, a todos aquellos que durante este tiempo nos habéis acompañado y querido, porque sin vuestra cercanía su ausencia habría sido mucho más dolorosa. Gracias de corazón. I'm not the best, I'm not the best, I'm not the best, I'm not the best, I'm not the best, Esas eran pues, eh, las palabras de Isabel eh, Campo, la hija de José Luis Campo Valle, el eh, exalcalde de Berriozar, en el primer aniversario de su fallecimiento. Anteriormente hemos escuchado a José Manuel Goldara Cena, alcalde por Euskal Herritarioc, a, es a Estela Vasco, alcaldesa por el eh, PSN y a Xavier Lasa, el, el actual alcalde, por Nafarro Valle. Y ahora sí, seguimos adelante y pasamos a nuestro tiempo de entrevistas. Como he dicho ya, seguimos adelante y vamos a tratar nuevamente el tema de los desahucios. Para ello vamos a hablar con Ángel Lag, miembro de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de Berriozar. Caixo Ángel Egunon. Egunon, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues eh, si hace poco hablábamos por una noticia eh, feliz, del, eh, que, había, que el pueblo había conseguido paralizar ese desahucio... De Juan y Julia, Juan sí. y, y Julia eh, bueno, pues ahora parece ser que las noticias, las últimas noticias que nos llegan, no son tan, tan alegres y tenemos que hablar de un, nuevo, de un nuevo desahucio, de una nueva familia que está en peligro de quedarse en la calle, ¿no? Sí, bueno, en Berriozar, sí, eh, sí porque hay otras también, pero en Berriozar tenemos un nuevo caso uh -huh. eh, y que ya se adjudicaron en subasta desde el Banco Banesto. Uh -huh y se adjudicaron en subasta la vivienda de, de, una, bueno, de dos familias que vivían en, en un piso de 61 metros uh -huh. sin ascensor eh, con más de 40 años y que la compraron en el 2007 por 240.000 euros. Entonces, eh, digo un poco para que nos hagamos una idea de cómo trabajaban y trabajan los bancos con estos temas. ¿no? Uh -huh. ayer Bueno, entonces, eh, estas familias... Eh, con hijos, eh, les, han, les notificaron el periodo de entregar las llaves voluntariamente. Uh -huh. y eh, uh -huh. Un periodo oh, que ya ha finalizado, creo. Y que ya ha finalizado, lo que pasa es que desde la comisión mixta, eh, plataforma ayuntamientos y afectados, se hizo una, una carta, se mandó una carta al, a Madrid, al Banco Español de Crédito, a la Central en la que se pedían, bueno, pues eh, se hablaba de la situación de esta familia y se decía que había habido un acuerdo de pleno, que, el, que estaban apoyados por la plataforma de, de personas afectadas por la hipoteca de Berrezar, y entonces que se les planteaba una serie de, de puntos, ¿no? Y al parecer, aunque todavía no han respondido nada, eh, lo que es buena noticia es que no les han dado el plazo para para que tengan que entregar, o sea, para el desahucio o uh -huh. para el lanzamiento forzoso, ¿no? Uh -huh. Y entonces para, estamos a la espera de a ver qué es lo que contesta esta misiva que se envió desde, desde el ayuntamiento también, bueno, incluido el ayuntamiento, a ver qué contestan a, a esta carta, ¿no? Uh -huh. En principio... ¿Sois, so, ¿Sois optimistas con lo que pueda contestar bueno, Banesto? con o... los bancos nunca se puede ser muy optimistas, porque como siempre parten de una posición de fuerza, uh -huh. pues tampoco se puede ser muy optimista, ¿no? Pero esperamos que, que el banco Banesto, que es, además ha firmado el código de buenas prácticas que sacó el Real Decreto de, de Guindos, uh -huh. el, eh, pues esperemos que realmente pase de las malas prácticas a las buenas prácticas, y consiga bueno consigamos que estas familias se puedan quedar no uh -huh. les pedían en concreto en este escrito se les pedía que la familia que de estas personas no queremos dar nombres para no para respetar la intimidad de las uh -huh. personas eh, que salde toda la deuda con el banco español de crédito devolviendo voluntariamente la vivienda con la posibilidad de concertar un alquiler con dicho banco para seguir residiendo en el actual domicilio uh -huh. que es un poco lo que se pidió lo mismo con Juan y Julia no Y luego también que esta familia, en, en segundo término, si eso no pudiera ser, por lo menos que sí se pudiera hacer la dación en pago, eh, para así poder que ellos pudieran concertar, o sea, devolver la vivienda y quedarse sin deuda para que ellos pudieran concertar un alquiler eh, pues, eh, social o con Vinsa o con, uh -huh. yo qué sé, ¿no? con alguna entidad así. Y en tercer lugar, se les pedía una moratoria de cinco o seis meses para para bueno para el tema del lanzamiento para ver de posibilidades de salida para estas familias a ver uh -huh. si podemos encontrar algún piso en alquiler o si ellos se ofrecían a alquilarles el piso que se han quedado ya que es, que es propiedad del banco uh -huh. eso no estamos un poco a la espera de pues a les... ver qué es lo que dicen uh -huh. a ver a ver lo que contestan desde desde sí. esto sin embargo se eh... ha pedido también la justicia gratuita uh -huh. para porque esas es familias son familias eh, nigerianas que, bueno, pues eh, que no tienen, no, no tienen medios, si no, no hubieran tenido problemas para el pago, uh -huh. que no tienen medios eh, suficientes para vivir y entonces se les ha pedido la justicia gratuita para que se puedan al menos defender, aunque sea ya última hora, aunque hemos llegado tarde, porque, eh, bueno, pues hay casos que nos llegan ya a última hora, uh -huh. ¿no? pues por lo menos que se pueda defender lo más posible uh -huh. el tema. ¿no? Este caso tiene algunas particularidades, como tú bien has comentado al principio, que lo hacen sí. bueno, pues, eh, bastante especial y es el hecho de que el banco que hace la tasación es el que a su vez se lo autoadjudica por un precio muy inferior. ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? Sí, bueno, es que las, eh, lo que pasa con la, el tema de las subastas es uh -huh. que normalmente en, lo, en tercera subasta... El, ...el importe de la adjudicación es el 60% del valor que figura en la, en la escritura uh -huh. hipotecaria... ...y entonces, eh, pues eso, eh, el banco se queda con la vivienda por el 60% del precio que venía en la escritura. Pero así puede, y, y sigues reclamando... Y sigue, y sigue debiendo, la familia sigue debiendo, por eso estamos pidiendo la dación en pago... ...que es que si tú no puedes y no, y no tienes posibilidades de, de pagar ese piso porque nosotros entendemos que ha habido más bien engaño eh, a toda esta gente, porque incluso ayer nos llegó un caso de una persona que ya le, le, le, le habían subastado el piso, uh -huh. eh, un, eh, que le, le, se lo habían adjudicado ya al banco, le había cambiado la cerradura, o sea, ya la habían despachado de la Madre casa, mía. y claro, venía solamente a pedir ayuda a ver si le podíamos eh, acompañar al banco para que le pudieran dejar sacar la ropa que tenía allí dentro y las cosas que tenía personales. Uh -huh. Entonces... Eh, y este hombre tenía 60 años y le habían dado un préstamo para 40 años, ¿no? Uh -huh. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo le pueden dar a un señor de 60 años un, un préstamo hipotecario de, para uh -huh. 40 años? O sea, esto es un engaño que han estado haciendo los últimos años los bancos, uh -huh. a mi entender, eh, o, o al menos han aprovechado de las circunstancias de estas gentes que que a ver, algunos hasta justo saben hablar castellano uh -huh. entonces no sé de hecho es algo que en en, en derecho eh, no es una eh, es una de las normas básicas no y es que las eh, todos los contratos que se firman todo eh, tiene que tiene que estar hecho de forma que el que lo firma lo tenga que entender no y, y parece que en estos casos uy, Parece que, parece que hemos perdido la, la conexión con Ángel Laj. Intentaremos recuperarla y proseguir con esta entrevista aquí en Berrios y Riatia. Bueno, parece que se había cortado la, la, la llamada. llamada. Sí, aquí estamos de nuevo con Ángel sí. Laj y estábamos hablando de ese, de, ese, de ese caso, de ese nuevo caso que puede terminar en desahucio. Esperemos, esperemos, esperemos que, no. que no. Esperemos, esperemos que, que, no. Que, mm. que se logre paralizar, al igual que ocurrió con el caso de Juan y Julia. Y te quería preguntar, eh, Ángel, sí. eh, después de, el, de, la, de la, esta norma de, nueva, de buenas prácticas que han firmado los, los de, bancos, de Lindo, este, sí. eso es, el Real Decreto de, de Guindos, eh, si creéis que la situación ha cambiado en algo o creéis que va a cambiar en algo? Bueno, nosotros tenemos claro que este Real Decreto Ley eh, 6 barra 2012, eh, en realidad eh, va a tener muy poco efecto práctico. Eh, se ha llegado a pensar que no va a llegar ni al 1% de, de personas que puedan entrar dentro de los... ...de las circunstancias eh, a las que acoge este Real Decreto... Uh -huh. ...y en concreto, bueno, pues para hacernos una idea... ...en Berriozar, por ejemplo, alguien que haya comprado un piso... ...por más de 120.000 euros, no tiene derecho a entrar... Uh -huh. ...y si tiene avalista, tampoco... Uh -huh. ...aunque hubiera comprado por menos de 120.000 euros... ...entonces, eh, o, o son pisos que se compraron hace ya muchos años... ...no, no, con el tema, no cuando la burbuja inmobiliaria uh -huh. estaba en auge... O, o son, o sea, o este decreto no va a tener ninguna virtualidad. Mm. Lo más, lo que se rumorea es que ha sido una especie de lavado de cara y que se lo han puesto como el de Guindos, eh, era uno del Fondo Monetario Internacional, un empleado de la banca eh, y, de, y de la banca privada, se mm. supone que, que le han puesto, los, de, los bancos le han puesto el decreto más o menos a su medida para que luego, se puedan acoger a esas buenas prácticas que dicen ellos, mm. pero luego en la realidad y en la práctica no, no hay nadie o solamente un 1% que pueda entrar en, esas, en, en, en todas las cláusulas que piden. Mm. Sin que entendemos que es... Bueno, nosotros vamos a intentar acogernos a todo lo bueno que hay ahí, o que puede haber, para aunque no entren las personas afectadas que de las que están viniendo nadie entra en uh -huh. esas características sí que pedimos al banco que bueno que ya que han firmado lo de las buenas prácticas que voluntariamente lo hagan con estas otras gentes aunque no entren en esos en esos criterios ¿no? Uh -huh. bueno o sea que intentaréis agarraros a donde a donde buenamente a que pueda. Es, uh -huh. es una puerta que han la han blindado pero bueno pues habrá que intentar forzar esa puerta para que la abran ¿no? y, uh -huh. y al final que, que la abran con una dación en pago real que sea retroactiva porque hay cantidad de gente que se ha quedado en la calle y que ahora mismo está viviendo en alquileres... Eh, de mala manera, trabajando algunos sin, muchos sin trabajo, otros trabajando en chapuzas o en economía sumergida o por ahí, ¿no? Mm -hmm. Perfecto, pues eh, Ángel Lag miembro de la plataforma eh, de, de, de, afectados, de, afectados, la de personas afectadas por la hipoteca, muchísimas gracias, Esquerri Casco por haber estado hoy con nosotros, sí. y hasta la próxima, Veste Batarte. Sí, oye, lo único bueno, comentaros que este, este sábado en Vázquez de Mella va a haber una asamblea de de todas las plataformas de, Na de Navarra uh -huh. y van a venir también de otras partes del Estado español y, y bueno, entonces eh, están todas las personas que quieran acudir allí, será a partir de las 10 en Vázquez de Mella. Uh -huh. Perfecto, pues dicho quedan. Ángel eh, Lag, muchísimas gracias. Es que es ricasco. Vale, suey, venga, abur. Abur, adiós a todos. 9 y 52 minutos de la mañana, 8 minutitos nada más eh, para las 10 y nosotros aquí lo dejamos. Con el ritmo de Gatibu nos vamos a despedir hasta mañana. Mañana a las 8 y media, aquí estaremos con el boletín informativo en Euskera. Y lo dicho, mañana a las ocho y media informativo boletín informativo en Euskera y a partir de las nueve el magazine Berrión. Ordurarte chincho quizá, Eta uno